Hallaré el puente que una a todos los hombres. Ardua pero preciosa tarea. Hallar el puente que une a todos los hombres. Cuando ya no te esperaba, has venido, como te fuiste, como un rayo. Has venido a rescatarme. Y yo voy a rescatarte. Del absurdo nace el universo, nuestro amor. Eso significa que tiene sentido. Somos el manantial que despierta tras el invierno, el dulce cerrar de ojos, somos la abeja tras la flor en primavera. el dejarse llevar por la embriaguez. Somos pasión y un campo de amapolas rojas. La mirada perdida en el amante seres sensitivos sexuados y es maravilloso Seo, Ha rajado una estrella el firmamento fugazmente. Es verano y de noche. Que venga ella, No soy un genio. Tengo mal genio, que es distinto. Así que necesito una mujer que me haga menos bruto. Tú vas a ser esa serpiente de peluche que enrosque mi corazón de espinas. Espinado. Paco Umbral dijo. Enamorarse. ¡Qué horror! Pero en el fondo mola. Eres tan bonita. Tan... ¡Ay! No permitas que me enamore de un fantasma otra vez. y el suave es mi reclamo y nada más por hoy. Los intentan controlar, se prohíbe casi todo, pero siempre habrá zonas a donde no llegue el poder, como esa pareja solitaria follando, me refiero. José Hierro. Hasta los 20 años, mi vida, aunque angustiosa, fue una línea recta. Luego, a partir de ahí, mi vida se tornó en curvas violentas como serpientes del mal. Y yo intentaba liberarme. Y yo intentaba liberarme, mas no podía. Por ciencia, Dios, o por fortuna, logré abrir la jaula. Y aunque con torpeza, al menos... Vuelo. El secreto de la vida está en no quedarse en una de las curvas peligrosas. Veo próxima en la que posarme la rama de la alegría. El ruido de los comensales es un ruido de platos, cubiertos y palabras. Los camareros van de un lado para otro como abejas, zigzagueando entre las mesas, en un difícil equilibrio. De todos los platos surgen humos sofocantes que abren el apetito. Fuera, muy cerca, pasa de vez en cuando un tren que lo hace vibrar todo. Ahí están los trenes. Sí, esos trenes que tantas cosas surgieren a los melancólicos. Esas inmensas estaciones con su atmósfera de metales y humos. Esas escenas de guerra donde la amada se despide para siempre del soldado. La guerra, qué estupidez, Dios mío. Qué poco cuesta hacer las cosas a derechas y, sin embargo, cómo nos complicamos la vida, los humanos. Ay, el último tren, la oportunidad perdida. Sí, ese tren que nos ha de conducir a la Ciudad de la Libertad. Ese tren entre mil, único, no hay otro que nos anuncia su inminente partida ante nuestra nueva decisión. Ay, si pudiéramos volver atrás, pero ya no es posible y el tiempo nos arroja hacia un futuro siempre incierto. ¡Ay, qué lejos quedan aquellas tranquilas noches de verano en las que contemplaba absorto el firmamento! El ruido de los comensales se me vuelve a hacer presente. Un camarero ha tropezado con una silla y los platos que llevaba en su bandeja han ido a caer en la mesa de unos señores. Tras el revuelo inicial, parece que todo vuelve a la calma. A lo lejos, observo una robusta encina de frondosa copa que vigila todo el campo. Su presencia, ella tan sola, me evoca la idea de una maduración en soledad. La encina ejerce su dominio sobre todo el paisaje que se rinde a sus pies. La sabia encina se nos muestra invulnerable. Solo un rayo, solo un rayo podría destruirla. Te lo hago por una cerveza y nada más. La noche en que llegué al Bukowski Club era agosto, con su luna de agosto. Cada uno ha de encontrar su lugar en la vida. Eso dijo Francisco Umbral. Dije, esto que se lee aquí no es publicable, pero me gusta. Es libre y valiente. Luego pensé a la mierda con la discreción. Después de todo, el mundo es feo. Me enamoré del lugar y cada miércoles yo, tan ateo y progre, religiosamente como una oración laica, como ir a misa, acudo al Bukowski Club a llorar con alegría mis poemas. El mundo tiene sus rincones. No lo olvidéis. Hola Surabin. Hola Sofía. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que dicen aquí ahora mismo que el mundo tiene sus rincones. ¿Qué rincones tiene tu mundo? Eh, mi mundo tiene unos rincones, los cuales solo yo puedo visitar, pero al mismo tiempo. Los otros también están. Pero eso es un secreto que solamente sé yo. Eres muy misteriosa, Surabi. <risa> ¿Quieres que te diga de quién eran estos poemas que leí? Ah, pues sí, ¿por qué no? Mira, pues son de Eduardo Bravo Domínguez, Madrid 1975. Mm. Estudió en el Colegio de Jesuitas de Madrid, Nuestra Señora del Recuerdo. ...siendo buen estudiante. Es licenciado en Derecho por ICADE. A los 20 años de edad... ...decide intentar ser escritor... ...y desde entonces no ha parado de escribir. Publica por primera vez en la revista Zarabanda... ...gracias a dos amigos entrañables. Luego, seis poemas en el libro colectivo... ...que impulsó Participación Ciudadana de Rivas... ...título Con Voz Propia... ...acude a las tertulias del Café Gijón versos pintados y del Círculo de Bellas Artes. Va en tres ocasiones a Radio Vallecas, poetas en el aire, y acaba conociendo el mítico Bukowski Club, donde quizá se haya sentido más a gusto. Conoce la bohemia y asiste, hasta la fecha, a los numerosos bares de poesía que hoy existen en Madrid. Bukowski Club, Diablos Azules, El Dinosaurio, vergüenza ajena, la cueva de la dragona, aleatorio, tapas y fotos, y la noche boca arriba. Tienen unos nombres muy sugerentes, ¿no?, todos estos sitios de recitar poesía. Sí, poesía. Y, y es muy interesante todo lo que lo que has leído, uh -huh. Muy muy de ahora muy de ahora sí yo creo que de alguna manera también se nota que le gusta leérselos a la gente me mm -hmm. da la sensación que, los, que va mucho como dice. surabi quién eres qué haces eh, quién soy a veces lo dudo eh, qué hago pues ahora estoy con, con mucha creatividad estoy mm, trabajando con papel estoy reciclando papel El, el cual, papel de color, de papel que, que, que te meten en el buzón, con lo cual no tienes que comprarlo. Uh -huh. Y hago unas tiras de, de todo largo del pliego, suele ser eh, DINA 4, y las corto con, de 20 centímetros, 15 centímetros aproximadamente, y luego hago un, un churrito que, que se convierte en una paja. ...y la cual eh, con esas pajas luego pues las transformo y hago cosas... ...pues empecé así pues estas navidades haciendo unas estrellitas para regalar a los amigos... ...y ahora mmm, estoy pues haciendo animales... ...gatitos, perritos, conejitos... Y, y, bueno, pues tiene mucho éxito. Los amigos me dicen que, que está muy bien. Yo me lo paso pipa. Lo hago, pues, bueno, un poco para, para matar el aburrimiento, por decir algo, ¿no? ¿Y por qué te aburres tú? Eh, eh, me aburro porque soy muy inteligente. Claro. Y entonces las personas inteligentes se suelen aburrir bastante. Claro. Y busco, pues, estar entretenida, pero entretenida con algo que me divierta, lo cual pierdes un poquito el sentido del tiempo y del espacio, uh -huh. y, y estás ahí. ¿Y de trabajo tú...? Bueno... Eh, ¿Tocas algo? Eh, sí, toco cuerpos. Eh, he estado muchos años por centros sociales y por Cruces Rojas, y por Onces, y por Enfermos de Crohn... Y por muchos lugares. Y ahora estoy medio jubilada y, y solo toco cuerpos en mi casa. ¡Ah, qué bien! Solo hago pues consultas privadas, nada más. Lo, en, con, trabajo con una camilla. Bueno, no es un trabajo, realmente es, es una fusión con los cuerpos. Uh -huh. El mío y el de la persona que recibe o que está dispuesta a recibir. Y las personas que acuden a, a tu camilla, eh, ¿por qué van? ¿Qué te cuentan? ¿Qué les pasa eh, me cuentan o... de todo, pero principalmente es como una puesta a punto. ¿eh? La, la última sesión que hice ayer, concretamente, una persona que es, que había estado viajando bastante ahora mismo y, y bueno, me dijo que, que se había ido al séptimo cielo o al octavo, uno de esos... Y, y, y más, y, Otra, y bueno, eh, no, no, no sabría explicarlo. Es un uh -huh. sentir, uh -huh. no sabría, no, no encuentro las palabras, pero sí funciona. ¿eh? Es, es como convertirte en líquido, en darte cuenta de que nuestro cuerpo es líquido y es fluido. Qué bien, nos, nos viene bien hasta para el programa. <risa> pues Te de mar. Pues sí, y bueno, pues mmm, eh, lo hago no muy a menudo, o sea, en plan tranquilito, y también me ocupa ahora mismo, pues est estoy enamorada de, de un nieto que tengo de seis añitos, uh -huh. y ese ahora es mi, mi gran amor. ...y también ocupa mi tiempo libre... Uh -huh. ...distendido y, y nos reímos mucho... Y antes me comentabas... ...porque tomamos un vinín antes de venir para acá... Eh, que, ...que venías de algún sitio ahora... Ah, sí... Eh, ...venía de cantar... ...porque también estoy ahora... ...estamos preparando... Eh, ...pequeños fragmentos de, de Zarzuela... ...teatro lírico y también estamos en un coro me melódico, entonces, bueno, estoy aprendiendo un bolero y, y, y vamos, en un tiempo ya cuando me sienta más segura, pues vendré aquí y lo cantaré, lo cantaremos aquí con unos amigos. Así que vamos a tener boleros aquí. Vamos a tener boleros, Genial. vamos a tener pequeños fragmentos de zarzuela, bueno, todo un poco, ¿por qué no? hay que cantar que es, es muy saludable uh -huh. sí, de, y de cantar viene un poco a lo mejor o no una selección que has traído de eh, poemas. no exactamente pero bueno eh, eh, fui al trastero y, y estaba buscando alguna lectura para traerte hoy y encontré este librito maravilloso de los años 80 que son este de hijos de adán y Cálamo de, de Bitman, este um, poeta maravilloso que yo descubrí en los años 80 y me enamoró completamente. Y, y, y llevo dos días <ríe> eh, aquí como hipnotizada con, con todo lo que nos cuenta, así que si queréis os puedo eh, leer algo. Sí, sí. Hombre. Bueno, pues... He aprendido que no quiero otra cosa sino que estar con aquellos a quienes amo. Que me basta con quedarme un largo rato cuando la tarde cae con aquellos que quiero. Que me basta con sentir cerca la carne bella, la carne que es curiosa, que respira y que ama no colma cualquier aspiración pasar entre la gente y tocar a alguien o rodear con el brazo el cuello de un hombre o el de una mujer no pido otra alegría en ella me sumerjo como si fuera en el mar el alma se complace en estar con los hombres y con las mujeres con mirarles, con sentir su contacto, con percibir su olor. Todo es grato a las almas, pero esto es lo más grato. ¿Por qué, por qué escogiste este poema? ¿Y no bueno, tú? traía como una selección así de tres o cuatro, y es como mmm, que, que, que canta un poquito lo que yo siento, ¿no? Entonces me identifico con, con ello, no cabe duda. ¿Y tú escribes, Urabi? Un poquito, sí, escribo, y he estado haciendo unos talleres contigo que, que me han venido muy bien, porque ya va como muchos años lo tenía así un poco aparcado, y, y me han venido fenomenal. El, ha sido súper renovador ¿no? el, el poder otra vez a, a, a conectarnos con... con con el subconsciente o, o como queramos llamarlo. ¿no? Y es una manera de desahogo. Cuando no dispones de alguien que, que pueda escucharte, pues es una buena manera de desahogo el, el poder escribir. Uh -huh. Y ahora pues dispongo de, de mucho tiempo, soy auténticamente millonaria porque tengo mucho tiempo libre. Entonces, mmm, Eh, también traeré más adelante alguna cosita que haya escrito. Ajá, ah, estupendo. Muy bien. Uh -huh. Vale. Sí, pues entonces para... ¿Te puedo leer otro más? Sí, sí, sí. sí. Pues este es um, del océano de gente inmenso y ondulante. Se me acercó una gota suavemente y dijo en un susurro te quiero ya pronto he de morir he atravesado un camino muy largo tan solo por mirarte por poderte tocar pues no podía morir sin haberte mirado al menos una vez porque temía perderte un instante después Ahora ya nos hemos encontrado, nos hemos mirado, estamos salvados. Vuelve en paz al océano, amor mío. También yo formo parte de ese océano, no somos tan distintos. Mira la redondez del todo, su cohesión tan perfecta pero a nosotros dos el mar irresistible terminará alejándonos porque hoy nos ha de separar pero no eternamente no te impacientes espera un poco te aseguro que enviaré mis saludos al aire y al océano al viento y a la tierra que cada día Cuando el sol se ponga, te mandaré mi amor. ¿Y tú nadas? Eh, sí, después de vivir en una isla seis años, aprendí a nadar cuando llegué aquí a la península. ¿Ah, sí? ¿En qué isla vivías? <risa> bueno, Estuve viviendo en dos islas. Estuve en Santa Cruz de Tenerife y estuve en la isla de La Palma. Mm. Y en muchas ocasiones estuve a punto de ahogarme. ¿Qué dices? Porque siempre fui muy lanzada yo. Y incluso en el río de pequeñita me tiraban. Recuerdo que me tiraban y yo lo pasaba mal. Entonces, siempre he tenido mucho miedo al agua. Ajá. Y después de venirme de las islas, pues sí... Eh, Mm, hice algunos grupos para, pero así todo, mm, no me fío, ¿sabes? ¿Ah, no? No, eh, me, voy a la piscina, hago largos, pero voy al sitio donde, donde sé que puedo hacer pie, o sea, es algo que está ahí, es algo que está ahí, sí. ¿Y en la playa? Eh, en la playa, eh, eh, siempre en, en paralelo. En paralelo con la, con la costa. Quiero decir, en, en, en, siempre en paralelo a la playa para bañarme, porque alguna vez me ha pasado de meterme y lanzarme y lanzarme y, y venga y venga y venga y venga y, y de repente no había ni una ola y aquello parecía una piscina y quería hacer pie y no podía y me pongo nerviosísima cuando no puedo hacer pie, pierdo el control. Mm. No sabía, no sabía, tampoco sabía que habías vivido en dos islas. Sí, sí, Ajá. sí, he vivido en dos islas, aunque yo soy de, de, de aquí, de Asturias. Ajá. Sí, de, de un poco de tierra dentro de, de llanera. ¿eh? Es, eh, tenemos la costa, pues bueno, no, no muy lejos, pero sí recuerdo la primera vez que vi el mar. La primera vez que vi el mar... Eh, sé que nos trajo mi madre desde Llanera en tren, a mí y dos hermanos más pequeños, y, y me acuerdo de, de llegar y, y estar en, en la playa de Gijón y mirar, y, y, y de repente me sorprendió tanto que aquel agua no se derramara, decía yo, pero ¿qué lo sostiene, Dios mío? ¿Esto qué lo sostiene? Y eso me impactó, es... es Algo que tengo ahí que, que seguramente haré un cuadro algún día de, de, de ese impacto tan, de ver tanta agua y, y, y ver que, se, que, que, que nos, era como un vaso gigante que no, que no se derramaba. ¿Eh? Ya, sí. yo, yo no recuerdo, vamos, no sé, me voy a poner luego cuando vaya a casa a hacer esfuerzos mentales, pero no, no recuerdo yo la primera vez que, que vi el, el mar. Eh, para nada y, y cris justo tú te acuerdas de cuando viste el mar por primera vez pues no pero me acuerdo de cuando lo vio mi primo que vivía en el pueblo ¿Sí? nosotros lo vimos desde muy pequeños porque vivíamos aquí en gijón aquí en malibú donde estamos ahora y Pero recuerdo mi primo, ¿no? La primera vez que lo vio. Su cara y su todo. Sí. Sí. ¿Qué cara puso? Puso una cara... Bueno, él siempre ha, tenido, ha sido muy expresivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué cara puedo poner? No me acuerdo bien. Yo solo estaba pendiente de que me habían comprado un flotador nuevo. ¿Ah, sí? ¿eh? <risa> y estaba muy... Pero bueno, recuerdo eso. Que él nunca había visto el mar. Nosotros no lo podíamos creer porque... Claro. Como si siempre hubiese estado ahí. Pues y era lo raro de que él no lo hubiese visto nunca. Uh -huh. Pero bueno, se lo pasó muy bien, yo creo. Un día inorbitable. Seguro, pero fíjate de que tú y yo no nos acordamos de la primera vez que vimos el mar. ¿Tú tampoco supone? te acuerdas? Yo no, ahora mismo no tengo conciencia en absoluto, no sé. Pero tuvo que ser prontín. Yo recuerdo que casi me ahogo. Bueno, mi hermana y yo casi nos ahogamos en salinas siendo muy chiquitinas. Porque vino una, una ola de esas. Es de los primeros recuerdos que tengo yo con el agua. Eh, es que el norte pero, tiene mucha mm, resaca. Mm, tira para adentro, ¿no? Tira para adentro, sí, sí, sí. <risa> pero mira, me acuerdo de eso. No, igual ese recuerdo bloqueó el anterior, el de la primera vez que vi. El mar. Claro, además. Cristina, ¿tú qué haces? Pues. de todo. No, <risa> bueno, hago. dibujo mucho. Uh -huh. Me dedico al vídeo, más concretamente a la animación tradicional ¿Animación tradicional? Sí, que de es tradicional eso? no tiene mucho, pero bueno, así se llama Nunca lo había habido que es eso. Es animación. la animación foto a foto uh -huh. Está un poco basada en el principio de permanencia de imágenes en la retina Ajá ¿Y eso tiene un tiempo? Sí mm, De unos... Que un tiempo... Bueno, la verdad es que vas haciendo la animación, vas haciendo foto a foto y en un día de trabajo pues igual tienes un vídeo de 10 segundos. Es como si el tiempo se comprimiese o se expandiese, depende del momento que te encuentres de la creación. Pero bueno, está bien ejercitar la paciencia y hacer un ritmo, un mantra... Muevo, foto, muevo, foto, muevo, foto. Y llega un momento que desconectas, es como hacer ganchillo. Y ya puedes pensar en tus cosas. Y bueno, se puede aplicar a los objetos, a los dibujos. A... Casi todo se puede animar. Yo hubo un tiempo que no hacía nada sin, sin hacer un stop motion. No, no fregaba los platos sin hacer el stop motion. Mientras fregabas los platos. No estaba... pones un plato, dos platos. Tres... <risa> y bueno, la verdad es que era mucho más ameno hacer las tareas del hogar. Ya, pero bueno, al final no, no hacía las tareas. Al final te lo movía todo de un sitio para otro y, y nunca había, había orden en ese caos. Y entonces, eh, animación tradicional, entonces es el castellano por stop motion. Stop motion. Ah, vale, vale. Stop mocho. Es que yo te voy a hacer stop motion una vez. Para es una técnica un muy atlético. sencilla, en realidad. Sí, pero eso dije yo, esta tía es muy rara, porque lleva aquí siete horas y le quedan cuatro y está moviendo muñequitos encima de un papel y haciéndoles fotos digo vaya movida nunca lo había visto hacer me imaginaba que sería laborioso pero pues, me pareció madre que así bueno no sé o paciencia o entrega o vamos mucho como bueno todas paciencia las cosas. la verdad es que es un ejercicio de paciencia de paciencia paciencia muy grande pero yo creo que no tengo paciencia para nada más que para eso <risa> Entonces, bueno, para mí es un ejercicio de concentración, que también me cuesta mucho concentrarme en las cosas. Y no puedes distraerte, ¿no? Realmente tienes que... las cosas se tienen que mover a su ritmo todas. Y, y bueno, me gusta porque ahora todo el mundo sabe hacer animación digital. Y digo, guau, Pero bueno, de repente hay muy pocos animadores de... Animación tradicional, precisamente por eso, porque lo que haces en un ordenador en dos horas, haciendo stop motion, igual tardas tres o cuatro días. Sí, sí. ¿Y cómo Pero, te interesas bueno. tú por esto? ¿Cómo, ¿Dónde surgió el interés? Bueno, el interés surge en... Yo pintaba, ¿no? Estudié bellas artes. Y entonces eh, me decía el profesor, mi profesor Gonzalo Cao, grande, me decía, esto tiene poca pintura, estos cuadros están sin terminar. Y yo decía, Pff". entonces me di cuenta de qué era, de que cuando tenía una imagen que me parecía guay, me daba pena seguir elaborándola y paraba antes de tiempo. Pero claro, un día me dio por poner la cámara delante del cuadro y cada cosa que pintaba le hacía una foto y ya no me daba ningún palo borrarlo porque lo tenía ahí. Y surgió de una manera como muy orgánica. Y luego pasé ya de la pintura directamente al vídeo. Y fue muy bueno para mí, porque si no... O sea, como que un poco la actualidad vino a mí. ¿sabes? Me, me, me parece que tiene mucho mérito ser un pintor hoy día, ¿no? Sí, ¿por qué dices eso? Porque, bueno, la pintura es también muy laboriosa y muy difícil de mover y de, y de vender. Sueles depender de un galerista privado que te dice... cómo en qué formato lo quiere y en qué fecha lo quiere. Y, y bueno, me parece, me parece... Bueno, yo no lo hago, pero uh -huh. eso siento admiración por los pintores, ahí, por persistir en, el, en, el, en esas técnicas ¿no? tan oh, bueno. plásticas. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ahora mismo ¿qué, te, qué tienes entre manos en estos días? En estas, pues mira, tengo en entre estos manos meses. mogollón de cosas estos días. A ver... Estoy haciendo talleres en el Centro de Arte y Creación Industrial, en la laboral, uh -huh. con los colegios, pues intentando dotar a estos niños de quinto, sexto, de eso, de herramientas creativas para expresarse, ¿no? Y, y también, de como están bombardeados de imágenes, de que sepan más o menos distinguir una imagen con, con contenido de un trampantojo terrorífico. ¿no? Uh -huh. un poco, y de crear una imagen con contenido. Y, y también, bueno, he hecho la Human Jukebox contigo. Ah, sí, espera era... Y una cosita, ¿Y, ¿y cómo lo reciben los niños esto? Hombre, ellos lo reciben genial, porque ah. vienen en horas lectivas, entonces para ellos es un, un alivio, no es un ambiente distendido, to toman decisiones, hacen sus propias historias. Eh, ...crean personajes... Eh, ...buscan localizaciones... ...escriben guión... ...y al final tenemos una piecita de vídeo... ...que la pueden colgar... ...que la pueden poner su contraseña... ...que sepan que... que tiene que haber una privacidad... ...en las cosas que se suben a internet... Eh, ...por parte de los menores... ...y también cosas técnicas... ...como formatos, como usar una cámara... ...y bueno... ...yo la verdad que si me hubieran dado un taller como ese... ...cuando tenía 10 años... Uh -huh. Hubiera sido muy feliz. Sí. <risa> sí. ¿Porque a ti qué te daban cuando tenías 10 a años? A mí me daban... labores <risa> Por <risa> alguien, por favor. No. Yo viví, la verdad, todos los cambios de, de, de la EGB a la ESO, a la tal, ¿no? Yo sufrí mucho la educación, Ajá. realmente. Uh -huh. Y por eso ahora me gusta tanto ir a clases y apuntarme a cosas, porque sí que puedo disfrutar de ellas, de aquella... Lo social me superaba un poco, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, yo siempre sacaba unas notas muy buenas en dibujo ¿sí? y en plástica, Ajá. pero lo demás nada. Nada. Ah, suficiente. Tal. Vale. ¡Bu! ¡Aquella educación! ¡Aprobado! ¿verdad? ¡Aquella educación que nos dieron! Para junio, para septiembre. repetir Vamos. <risa> y claro, de <risa> repente llegué ves. a la escuela de arte y dije, ¡guau! Aquí están todos los frikis, mis amigos. Y sí, claro, <risa> que yo De ahí te... para adelante. Muy bien. Y entonces, ¿ahora qué más tienes? Tienes una exposición, ¿no? ¿Lo Tengo una expo en la lata de zinc, que es un uh -huh. chigre eh, cultural, uh -huh. autogestionado por una gente joven que está ahí currándoselo, haciendo comida vegana. Y he montado ahí una pequeña, bueno, una pequeña una exposición de dibujo, que el dibujo es una de mis pasiones, el papel y la acuarela. Eh. Pero bueno, en este caso... ...como queremos vender barato... ...queremos que todo el mundo se pueda comprar... ...una obra de arte... ...he hecho algunas reproducciones... ...y originales... ...he estado escaneando... ...unos de los miles de blogs que tengo... Uh -huh. ...y he sacado... ...unos dibujitos... ...que creo que representan un poco... ...lo que soy yo... ...con un poco de humor... ...y un poco de poesía... ...y... y sprays ...serigrafías... ...un poco de todo... Y se inauguró el miércoles pasado, pero pretendo hacer una clausura. a ah. Una subasta. Ole. Van a sacar unas camisetas con un diseño mío. Ah, qué guay. ¿eh? O sea que ¿Cuándo? las exposiciones tienen que estar vivas todo el rato, no solo el día de la inauguración. Entonces, ¿cuándo cuando termina? Pues no sé todavía, ya te lo diré para que me hagas tú un poco aquí de... Sí, si yo public. lo cuento. Claro, claro, vaya. No lo sé, creo que dura como un mes, pero la fecha exacta ahora mismo... Bueno, pero orientativo, vamos, que no se termina este fin de semana. Un mesecillo, tres semanas. Uh -huh. Bueno, vale, hay tiempo. Uh -huh. y, y bueno, el proyecto que ahora tenemos en común, sí. que era una idea que yo había tenido con Lorena Álvarez, uh -huh. y, y ella ahora vive en Granada, está ahí en Canta, y no ha podido venir, entonces he contado con Javo y contigo, ¿no? Con sí. Dolfo Montes sí. y con Sofía Fernández. Esa, esa. Y, y bueno, como es con motivo de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, eh, nuestro temario, nuestro, este, eran ¿Nuestro cancionero... Nuestro cancionero gitano eran mm, soundtracks, bandas sonoras de, de cine, ¿no? Tú lo sabes sí. bien, que nos hemos cantado por Madonna, por Winnie Houston, sí, sí, sí, ahí sí. sí, sin vergüenza ninguna. El Rey León. Eh, es infantil, eh, Disney Dancing, sí, se nota dancing. que somos unos puretas ya, que sí. vamos todos ahí, la historia interminable. Wow. Eh. <risa> Los ghostbusters, como era aquello? Los, Los cazafantasmas fantasmas. buena sí. cosa. Ghostbusters. Sí, fue tremendo. Hasta instrumentales. Instrumentales. Bueno, yo la verdad ¿Eh? es que el instrumentalismo lo hacéis mejor vosotros, <risa> tengo que reconocerlo. Pero bueno, la música es para todos, ¿no? Y era también mm. un tema de humor, ¿no? De reírse y de mm. quedar para tomar un bermú con los amigos y... Bueno. Y de diseñar la caja. Qué diseñar la es. caja, que nos la curramos mucho. Muy bonita. ¿Eh? El nos jukebox queda. con su display, con sus movidas. Bueno, allí tormento, <coughs> o sea, euro tras euro, tras euro. Un euro pling, otro, otro. No bien, para. Venga, el dedo pide canción. ¿Cuál para. fue tu favorita, Sofi Dime la verdad. Hombre, yo ya sabes que era, vamos, el exitazo... ...hay que reconocerlo... ...fue el bodyguard... ...bodyguard... ...the bodyguard... <risa> ...de Whitney Houston... ...bueno es que... <risa> ...sí, sí, sí... ...bueno también... Eh, to the Groove... ...estaba bastante... to the Groove estaba bien... ...sí, sí, sí... ...pero yo creo que... ...Whitney Houston... Lo, lo ...es que Whitney... ...Whitney mucho. te queremos... Bueno, ...nunca bien, te olvidaremos Whitney... Bueno. <risa> <risa> ...y qué más cosas y, estoy haciendo... Y, y, ...bueno a ver... ...he hecho la cortinilla de saco... ...también... ...sí, sí... ...yo la he visto... Esto motion Con uh -huh. transparencias, con mesa de luz. Y bueno, estoy muy contenta con ese trabajo, porque al ser un trabajo cortito, puede recrearte más en lo que es la estética y, y los, los elementos de la animación que, que decir, tengo que hacer 10 minutos de esto mucho, necesito un año, ¿no? Es como <risa> eh, un, un minutillo. Y muy contenta con la gente de la organización, con Pablo, con Edu, Poti, uh -huh. muy majos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más, se me olvida algo. Bueno, ya te vendrá. ¿Y tú cuando dibujas, cuándo lo haces esto de dibujar? O sea, tú llevas siempre un blog, un lápiz, un sí. boli, siempre, ¿no? Sí, la verdad que siempre llevo ahí algo a lo que agarrarme, porque tengo muy mala memoria en realidad. Ajá. Y lo escribo ahí y ya me olvido. Ajá. Es como mi segundo cerebro. Vale, te descargas ahí. <risa> lo ahí, es sí, sí, como sí, el disco sí. duro. Uh -huh. Y mucho más, no tienes que encender el ordenador, simplemente lo abres y ya está ahí. Uh -huh. Y sí, dibujo, dibujo. A veces tengo épocas que tengo un mogollón de ideas. Hay épocas que no lo, lo me sale nada. Pero bueno, lo que hablaba aquí con alguien justo antes de entrar al, al programa es que lo guay de, de un... Lo guay, ¿eh? Hablo con propiedad, como podéis ver. Lo bueno de, de tener una afición, una... Como es para mí el dibujo, yo creo que es ser amateur, o sea, en cuando te haces pro y te lo tomas en serio, como lo haces tanto y, y, y al final siempre tienes como un jefe, alguien que te dice qué, qué, cómo dibujarlo, como que le pierdes un poco el placer del momento de dibujar, ¿no? Sí, sí. A mí me pasa con la música, por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, me considero una profesional del dibujo y de, del arte, ¿eh? Sí. Eh, pero, pero con la música no, la música soy amateur, entonces lo disfruto porque no tengo ninguna pretensión. Y, Ni presión. Y mm. me hace muy feliz cantar y tocar y... ¿Qué, ¿Está ahí la guitarra? Me he traído la guitarra Pero tú has estado, ¿Has estado grabando algo He estado grabando en el antiguo instituto uh -huh. Con Fer uh -huh. eh, Nuestro amigo Fer sí, Fernando Y Yaguer, he grabado unos temas Unos temas que son unos temas muy viejos Yo pensaba llamarme, llamarle a mi disco Pasas Porque son ya unos temas tan viejos Y tan reconcentrados, tan esenciales que son como pasitas, dulcecitas. Ahí. Y bueno, al que no le gustan las pasas, pues lo siento por él. Porque Puede leerlo como que, que no... no le guste, que no mire. Y bueno, como son pasas. como poesías. Son contado, son yo pasas. paso también, claro. claro. Tú pasas, por yo más. <risa> Pues ¿Y eso? ¿Qué quieres, que te cante una? Sí, hombre, yo no oí no, no, no, no, nada, entonces tengo un mogollón ¿No de no nada No, yo te oí ir arpegiar un poquillo a la guitarra y decir un par de palabras. Creo ¿Cuántas canciones tienes en, en ese pues disco? EPO? cinco, seis... A ver, dinos algunos títulos. A ver, tengo... Amor propio... Mm. Serenata relajante... <ríe> ¿Eh? Indirecto... Mm. La peor idea... ¿Cuál quieres que te cante? La dije, bueno. Serenata relajante. Ok. ¿Te apetece? ¿Esa? Sí, siempre. Sí. Siempre me viene bien relajarme un poco. A ver, por ahí. ¿Voy? Dale. Sí, yo... Bueno, que sepáis que soy amateur, ¿eh? Perdiste el autobús Llegas tarde a la fiesta ¿Quién tiene la culpa nadie serenate con esta serenata net repay Perdiste el curro, quien tiene la culpa, nadie serenate. Con esta serenata, relajante, tu novio te dejó. También se fue tu amante. Quién tiene la culpa? Nadie. Serenate con esta serenata relajante. Perdiste muchas veces muchas cosas quien ma la culpa nadie Serénate. Con... Jao, hay ¿Te relajaste? Mogollón. Pero aparte, vaya ¿Y lo que aprendes? ¿De qué filosofía? De, de, de vida. ¿De mí? Lo que sí, a la de, filosofía de, mí. de quién te la culpa? Nadie. Nadie. Vamos a ver. Nadie, ¿Quién no, va a tener? Nunca. No, mi madre a veces me la canta. Cuando voy yo a tope me dice, serénate. <risa> A ver, dime, venga, otra más ¿Otra? otra otra, La que tú quieras Esta que voy a dedicar a toda la clase política española A los yanquis, a los polacos Que se llama Indirecto Dale Eres indirecto, nada te salpica, todo te rebota Te proyectas, usas eufemismos, no te mojas Eres indirecto Y no eres de fiar, fiar, fiar No es mi culpa, es culpa de mi familia No es mi culpa, es culpa de la sociedad Eres indirecto Y no eres de fiar Lávate las manos, sal por la tangente, mira hacia otro lado Mírame de frente, leme la mente, te tengo calado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 Bueno, pues habrá que bueno hacer uno, ¿no? es que lo que pasa con los conciertos es que oh, me siento como con mucha jeta, ¿no? Porque como toco cuatro canciones digo, pero bueno me gusta tocar para mis amigos básicamente. Mm -hmm. Pues me me ha encantado muy muy muy muy total Surabi, ¿tú cómo lo has visto? fantástica. Sí. Yo quiero volver <risa> para más. cantarnos unas juntas. Nos vamos a cantar un bolero, un sí, bolero. sí, sí, sí, sí, sí. Dale, dale. Pues... Pues a ver, que nos queda nada, nos quedan tres minutos. Tres minutos. Tres minutitos de nada. Eh, si queréis comentar algo más, hay algo que se ha quedado en el tintero, Surabi, Cristina Busto... Eh, ha sido un día muy largo. Ha sido un día largo. Pues mira, sí. Ha sido largo, yo he tenido ahí unos rollos con unas empresas telefónicas. Ah, ¿puedo decir un poema? Sí, sí. un poema, un de, poema que, que... de un minuto. ¿De un minuto? Sí. Se llama El lago de los business. <risa> Dale. En el dinero reside nuestra libertad y nuestra felicidad. No queremos que admiren nuestro trabajo, ni representar a nuestra cultura. Solo queremos que nos paguen. Incluso aquí en la selva aprendimos a hablar inglés por el dinero. Aprendimos a mentir. Vendimos el templo y las estatuas de los dioses. Y cuando los turistas llegan, decimos que son nuestros dioses que han regresado. ¡Hola! ¿Y de quién es ese? ¿Mío? ¡Hola, ¿Eh? Cristina, es dinagusto! viste? Pensaste que solo estaba por ahí tomando cañas y tal... <risa> No, pero como. Dejo mi mundo interior. <risa> tu MIB. Tu mundo interior bruto. Muy bien, me Qué ha encantado, bueno. Cris. Gracias por invitarme a tu programa. De nada, de nada. Gracias. De nada. Gracias, Sofi. Pues sí, esto fue segundo programa de historias de mar y ciudad con Surabi Multiterapias y con Cristina Busto. ¡Viva el arte! Y sí, sí, sí. Y, y las terapias, rica. Y las terapias, hombre. Hasta el martes que viene a las 10. Eh, la música que escuchábamos de fondo era de un grupo que se llama Clogs.